And budget the world that will number ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Veni a RadioLed y hacelo ww.radioledonline.com Speed, Speed Unlimited Speed Unlimited Energy Drink 24 hours Speed Unlimited Day and Night Champagne Premium Yasson Only First Class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 Solo Negocios, un programa de Sebastián Catalano. Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 13 clavaditas en la ciudad de Buenos Aires, 28.2, la sensación térmica en la capital de la República Argentina. Un día lindo, solcito, por ahí se cruza alguna nube, pero bueno, vuelve de a poquito el calor... Después de algunos días fresquitos, estamos así, va a estar toda la semana la semana así, subiendo la temperatura alrededor de 30 grados según dice el servicio meteorológico. Por ahí sube un poco más, pero, pero bueno, hasta ahora no se, esperan, no, se esperan, no se esperan lluvias. Bueno, arrancamos este solo negocio, que como vos sabés es un programa en el que hablamos un poco de economía, de lo que pasa en el mundo de las empresas, tecnología, responsabilidad social, todo lo que pasa en el mundo corporativo. Todo esto obviamente cruzado por... La actualidad, por la política, por lo que te pasa a vos cuando salís y te tomas el bondi, por lo que nos pasa a todos. Una de las cosas que pasan, que nos pasan a todos, es el paro docente. En este momento, en el, en el, palacio, en el llamado Palacio Pisurno, en realidad es el Palacio de Sarmiento, pero que está ahí en la calle, en la cortada Pisurno, donde está el Ministerio de, de Educación. Hay una, está la marcha de los docentes que paran hoy y mañana, este paro nacional, vos sabés, tan controvertido que, tran, que tanta cola trajo, tanta discusión en todas las provincias, sobre todo eh, en, la provincia, en la provincia de Buenos Aires, pero también en, otras, en, otras, en otros puntos del país. Eh, hoy el paro, la verdad, que tiene una, un, alcance, un alcance nacional muy, muy importante. El presidente Macri hace un rato estuvo en Jujuy eh, y, y dijo que lamento que elijan el oportunismo de un paro. Vos sabés que el, el discurso del, del, del oficialismo del gobierno es relacionar este reclamo docente con una cuestión partidaria ¿no? de cara a las elecciones legislativas de este año y toda esta cuestión. Es el discurso que baja tanto del gobierno nacional como desde el gobierno de María Eugenia Vidal y otros gobiernos provinciales, que esta cuestión tiene que ver con, con política y no con un reclamo gremial genuino te imaginarás la respuesta de los docentes es la que podés ver ahora en televisión y que yo te estoy contando en vivo miles de docentes de todo el país manifestándose frente al Ministerio de Educación bueno, como te decía Macri estuvo en Jujuy inauguró el ciclo lectivo en esa provincia en Volcán, te acordás el pueblito ese que el pasado 10 de enero tuvo unas consecuencias devastadoras con una luz, bueno tremendo, fue, fue una imágenes eh, dantescas de lo que pasó ahí con ese, eh, con, ese con esa luz, bueno Ahí estuvo Macri eh, eh, inaugurando el ciclo electivo en esa provincia en una escuelita de apenas 140 alumnos en el pueblito de Volcán. Bueno, y después repercusiones. Ahora están hablando los representantes eh, gremiales de los docentes. Hoy a la mañana, también hace un ratito, el titular de, la, de FEB, que es la Federación de Educadores Bonaerenses, uno de los más aguerridos eh, sindicatos en esta puja con, con Vidal, eh, dijo que... Eh, que el paro que había comenzado hoy es muy fuerte. La que habló fue la titular de Feb, Mirta Petro, Petrosini. Habló de que, de, que el, de que el paro tenía una, una, un acatamiento muy, muy grande a nivel nacional y le tiró la pelota al gobierno. Dijo que las próximas medidas van a depender de lo que, haga, de lo que hagan los, eh, los representantes de, de Mauricio Macri y María Eugenia eh, Vidal y advirtió que se cortó el diálogo por el momento. Vos sabés que el gobierno... Se resiste a, esta, a, a discutir una paritaria nacional, que por eso vos, lo, vos no vas a ver muchos estos días hablando al Ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich. Sí vas a ver a todos los funcionarios de cada una de las provincias, los funcionarios de educación, de trabajo, además de, de, de, de, de María Eugenia Vidal y representantes también de educación y de trabajo de las diferentes provincias, que son los que llevan la voz cantante en esta cuestión el gobierno nacional no quiere meterse porque no quieren dar el brazo a torcer y no quieren discutir una paritaria nacional como piden los, eh, los docentes. El, desde la provincia de Buenos Aires insisten en, una, en una, una postura que viene dándose desde el viernes pasado que es descontar, eh, descontar las, el, los, a los docentes que no concurran o que no están concurriendo hoy y mañana al, eh, a dar clases, les quieren descontar. El día y ya hoy el ministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo que van a pedir que se apliquen multas a los gremios por no acatar la conciliación obligatoria. Insistió otra vez que el paro tiene una cuestión, eh, un carácter definitivamente político. Así que bueno, por un lado le quieren descontrolar a los docentes, por otro lado quieren multar a los gremios por no acatar la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo el, la, semana, la semana pasada. bueno Esa es la situación. Ahora hay un montón de docentes, miles de docentes. Hay discursos eh, ahí frente al Ministerio de Educación Nacional. Así que bueno, así está la situación. La situación, eh, la situación de, de paro no comienzan las clases y la verdad no se sabe cuándo van a empezar. Ya los gremios dicen que el diálogo está cortado. Desde el gobierno no van a hablar, me imagino, en estos dos días de mientras los docentes paren no, van a, no va a haber negociaciones. Aunque trascendió hoy que desde la provincia de Buenos Aires, por lo menos bastante rápido, quieren volver a sentarse a la mesa de negociaciones imaginamos cuando esta medida termine, porque eh, digamos, hay que ver que si, los, si los docentes ratifican este paro de, de 48 horas y, y lo extienden o si se, se quedan en, eh, en, estas, en, estas, en estos días de, de, de reclamo y de movilización, que además coincide con el paro y movilización de la CGT, que va a tener lugar mañana Y que también se espera un alto acatamiento, según lo que dicen los representantes del triunvirato de, las, de la CGT y gremios y otros gremios de manera individual. Esperan mañana eh, mucha, mucha gente en la movilización de la CGT. Bueno, ¿qué más está pasando por estas horas? Estuvieron Máximo y Florencia Kirchner en Comodoro Pi. Vos sabés, tienen que ir a, decla a declarar por la causa los sauces. Ambos se entregaron escritos, no declararon, declararon de manera por escrito, digamos. No, no, no, no se sometieron a, eh, a preguntas de, del fiscal y, de, y del juez Bonadío. La semana pasada, el juez Bonadío había aceptado la eximisión de prisión para Florencia Kirchner. Esto quiere decir que si había alguna chance de que el juez, por ejemplo, la procesara y la dejara detenida, eso no pasó. El juez le dictó la eximisión de prisión, con lo cual se sabía que Florencia Kirchner iba a ir hoy a tribunales y se iba a volver a su casa. Siempre está el riesgo de que cuando va un testigo a declarar, el juez en ese mismo momento lo procese y lo deje detenido, como pasó, por ejemplo, con el general Milani hace, hace, hace unos días también. no En el mismo acto declara, se lo procesa y se lo deja detenido porque pueden, el juez puede pensar que se puede fugar o que puede entorpecer el, el normal desarrollo de la causa. Bueno, en este caso ya le había garantizado a Florencia Kirchner el mismo miércoles, horas después que sus abogados hicieran este pedido, de que no iba a quedar Cana la hija de la presidenta. Bueno, ahí en Comodoro Pi estuvieron obviamente el kirchnerismo en pleno, lo que queda del kirchnerismo. Ebe de Bonafini, Voodoo Mariotto, Parrilli y otros K. Algunos militantes también. mañana Un rato antes de la movilización o que se haga el acto de la movilización de la CGT va a ir Cristina también por esta causa. Vos sabés que la familia Kirchner tiene que ir a, a comparecer ante Bonadío y que enfrenta acusaciones varias, asociación ilícita, cohecho, lavado de, y lavado de dinero, incompatibilidad con las funciones públicas. Un montón de, un montón de, de causas en, esta, en, en, este, en este expediente llamado Los Sauces que ahí lo lleva adelante, como te decía, el juez Bonadío y tiene que ver con los, in los inmuebles que le, que le alquiló la familia, la familia Kirchner, empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, que eran contratistas del Estado. Bueno, ahí se sospecha que pudo haber un manejo, un manejo extraño. Ahí para muchos está comprobado, el juez lo está investigando. Bueno, ahora tanto la presidenta eh, como los hijos de, de, de, del matrimonio, del matrimonio Kirchner, por ser representantes de la empresa que maneja Este, este hotel en, en la Patagonia, tienen que declarar ante el juez Bonadio. Bueno, otra cosa de esta mañana, extendieron el blanqueo, es hasta fines de marzo y tiene que ver con la adquisición de, bo de bonos a 7 años. Fue un DNU de, del presidente que se publicó hoy en, en el boletín oficial que prorroga el límite para comprar el bonar eh, 1% 2023 hasta el 31 de marzo de 2017. Esto es una opción que no paga impuestos y que permite blanquear el triple de dinero con, con, esa, con esa compra. Desde el gobierno argumentan que la emisión no fue totalmente colocada, entonces hicieron una extensión de, de plazo hasta, hasta fin de mes. Todo esto en el proceso de, de, de, este proceso de sinceramiento fiscal, mejor conocido como, como blanqueo, que lleva a cabo el gobierno y que tiene varias etapas. Bueno, esta era otra más, hoy vencía esta posibilidad de comprar el bono ahora está extendida hasta el 31 de, de marzo de este mes. Bueno, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web, ahí nos podés escribir, dejar mensajes. Dentro de un ratito vamos a subir el audio de este programa a nuestra página en internet, www.solonegociosweb.com.ar Te dejamos los links a los temas tratados en esta mañana Y mucha más información ahí en nuestro site Vamos a escuchar un poquito de música Le damos la bienvenida, saludamos a Belén Nuestra, nuestra operadora Que está muy, muy sensual y con un hombro, con un hombro al aire eh, A pesar de que no nos da mucha bola Se olvida, bueno, de algunas cuestiones No importa, la queremos Y nada, es una gran operadora Es la responsable de que este programa esté al aire Así que le damos la bienvenida también a este Solo Negocios Escuchamos un poquito de música Y ya volvemos con Sebastián Catalano Bueno, volvimos 13.15 del mediodía, estamos acá en Solo Negocios, en Radio LED Vos sabés que nos podés escuchar también por Radio LED Online.com Y que tenemos eh, en el Play Store la aplicación, ¿no? Que te podés bajar y la escuchás directamente de ahí Bueno, también en TuneIn nos podés escuchar, si querés, obviamente Bueno eh, El tema energético es una cuestión, vos sabés, que nos ocupa, nos preocupa a todos, ocupa el gobierno, nos preocupa a nosotros los usuarios. La semana pasada, cuando hizo 38 grados de sensación térmica y o más, y un montón de cosas, la capacidad instalada energética en el país volvió a estar a tope. Hubo muchos cortes, vos sabés que hay cortes, de, más de, por momentos había más de 150.000 personas afectadas por cortes, eh, digo mal, personas no, porque eso también es un dato que se que se confunde, en los medios, muchos medios hablan de usuarios, son 150 mil medidores, las personas que están, eh, o, o usuarios energéticos, o clientes, la, la, la, las personas que están afectadas son muchas más, imagínate que cada cliente es una casa, y en esa casa viven, qué sé yo, un promedio de, ponele, dos personas, o tres personas, o muchas más, bueno, entonces, cuando escuchás que hay 100 mil usuarios sin luz, quiere decir que la gente afectada es tres veces más, por lo menos. Bueno, vamos a, a, a... Esto es un tema que preocupa. Vos sabés que hay paradas de, de empresas eh, que tienen que parar su, su producción o demorar su producción por temas energéticos. Pasó durante los últimos años del gobierno de, de Cristina Kirchner. Está pasando ahora. En el medio hay aumentos de, de, de lo que es las la, la facturas o lo que cada usuario paga. Las empresas también tuvieron fuertes aumentos. Vamos a hablar con, con, con un especialista, alguien que está en el negocio de, de, de soluciones en eficiencia energética, como para que nos cuente un poco cómo se están manejando las empresas, qué soluciones ofrecen ellos para empresas acá en Argentina. Estamos hablando con Benjamín Crevant, que es un, un, un joven ingeniero industrial eh, francés y que eh, está a cargo de Green Building for All, que es una empresa que ofrece soluciones de eh, eficiencia energética. Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, muy bueno tu español, ¿eh? por lo que veo. Por lo menos el buenas tardes lo sabes decir muy bien. <risa> sí, lo practiqué. ¿sí? Ah, bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, Be Benjamín, y, y más, me gusta todavía tu visión de, de extranjero también, para que nos cuentes, hacemos un resumen de cómo ves vos la situación, el mercado a nivel general energético en Argentina. Sí. Una cosa muy importante es que Argentina, antes del aumento del año pasado, tenía una tarifa eléctrica y de gas que era entre tres hasta cuatro veces más barata que el promedio de América del Sur. Sí. Y este promedio ya es muy bajo. Entonces, como decías, hay mucha gente y industrias que se quedan sin luz porque no hay la capacidad. Entonces, con el aumento que hubo el año pasado y el que está pasando... En, entre este mes de febrero y marzo vamos a tener en Argentina más como capital para invertir en una red que, en una red que se hará que mejor lo que tienes que ver es que este aumento en números es importante, la gente habla de entre 60 100% de aumento sí. pero cuando hablas del valor de la tarifa eléctrica en sí misma todavía sigue bastante barata en, compara en comparación con otro con, con, con el primer mundo digamos Cuando comparas con, con el promedio de América del Sur, te quedas con que es dos veces más barato que el promedio. Claro. Te, te comparas con Francia, por ejemplo, que tiene una energía que, bastante barata, es 2.5 veces más barato. Claro. Todavía. Sigue siendo barato. Sí, sigue siendo barato. Esto obviamente Pero... que repercute en el bolsillo de la gente de una manera. Eh, de, digo, la persona que tiene que ir a pagar un aumento de más del 100% impacta muchísimo en su economía, pero si mirás los números y lo comparás, sigue siendo barato. Sí, sí, sí, sigue siendo barato, pero lamentablemente, obvio que es un aumento que impacta a la gente y, como siempre, a, a todos. Porque la, a las empresas también, obviamente. Sí, sí. Y cuando lo ves, es como una cascada. Porque imagínate que aumenta para alguien que produce azúcar, auto, lo que sea. Ahí tiene que aumentar también su costo de, de venta. Obvio, se traslada el precio. En todo. Por eso que sí es Es complicado para todos, pero es para mí un elemento que es necesario. Si no lo hacen, no va a tener como la, la plata para invertir y nunca se podrá mejorar el país. Y sin una energía estable, al menos en el suministro, es imposible que vengan acá industrias que tengan también una producción sustentable durante años y años. Bueno, ahora uno de los compromisos de las, de las eléctricas, de las empresas... Es hacer las inversiones, porque digo, ya ha pasado otras veces, eh, si bien la tarifa de energía eléctrica hacía un montón de tiempo que no se tocaba, digo, lo que se espera ahora es que las compañías hagan esas inversiones y rápido una vez hecho el aumento, ¿no? Sí, correcto. Bien, bien, bueno, sí, veo, contame, sí. contó, contame, un poquito sí. de Green Building for All, que es la empresa que vos estás eh, eh, eh, que estás representando, es una empresa de origen francés, ¿verdad? Sí, sí, sí, es mi empresa. Ah, es tu empresa, bien, bien perfecto. Es una empresa y... Que fundé hace hace dos años ahora, entre la Argentina y Uruguay. Y básicamente lo que hacemos es mejorar, mejoramos la rentabilidad de nuestros clientes gracias a la ciencia energética. Trabajamos con clientes industriales, con hoteles, supermercados, con fábricas de autos, fábricas de productos de, de consumo, shoppings y viviendas también. Bueno, y a ver, empecemos por la parte de las, de las empresas. Vos te sentás con ellos, haces una especie de consultoría y les decís ¿Dónde están gastando mal? ¿Qué podrían, ¿Cómo podrían ser más eficientes? Concretamente Exacto. es eso. Sí. Bien, ¿y cuál es el principal, el, la principal falla de, de, de desperdicio energético que vos ves en las empresas? Tengo acá algunos datos, ¿trabajás con Volkswagen, con Carrefour, con algunas otras sí. empresas? Digamos, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué encontraron cuando ustedes analizaron las sí. empresas locales? Lo que vemos que es muy interesante es que el 15-20% el del consumo de cada empresa es un consumo innecesario. Es decir, que durante más de 15 años no hubo ningún manejo ni objetivo vinculado a energía porque era muy barata. Claro. Entonces, nos damos cuenta que en muchos negocios hay una energía que se desperdice porque la gente no cuida nada. Por ejemplo, tuvimos el, el caso de tiendas y vemos que a la noche la gente deja prendido la, el aire acondicionado y la luz. claro Eso lo apagas y eso te baja su factura de un 10-17%. Después que hay mucho tema también con Empresas que tuvieron bastantes problemas con todo lo que es mantenimiento. Es que tienen equipos interesantes, pero nunca hicieron ningún tipo de mantenimiento preventivo. ¿Y eso redunda en más gasto? Y en más gasto. Imagínate que tengas una, un equipo de, de ventilación. Este equipo, si no está mantenido, en vez de consumir una unidad de energía, cada vez que te consumes 1.4, 1.5. Claro. Para la misma eficacia para vos que okay. estás perdiendo. Bien, ¿Y si, vos haces, y si las empresas digamos, empiezan a, a, a aplicar las, las, eh, los consejos que ustedes les dan, ¿qué, qué ahorro conseguiste, por ejemplo, a alguno de los clientes en, en el nivel local? En lo que tenemos acá, tenemos siempre un mínimo, como te decía, de un 10% hasta 15% que se repaga ya, directamente. Sí, sí. Y después podemos enchicar en algunos negocios hasta un 50%, pero con inversión. Que pueden ser inversiones en un tipo de producción de aire acondicionado puede ser también en el tema de la luz. Sí. Que hoy en día tenemos uh, equipos de iluminación muy eficientes. Tenemos también un tema de, de control. Por ejemplo, hacer todo un mapeo del consumo energético para saber en dónde se consume. Porque cuando vas, por ejemplo, en uh, un caso de una automotriz, el consumo principal no es el aire acondicionado, tampoco es la iluminación. No, la claro. Máquina. Y las máquinas, cuando comparas entre sí mismas, ves que hay algunas que hubiera alguna falla, que si no me dices, no puedes detectar y al final la vas sustituy sustituyendo únicamente esta y logras que así un 15 o 30% en este puesto en particular. Bien, bien, eso, eso pasa en las empresas, pero vos también me dijiste que te haces análisis también en en, en, en, en, en, en, en los hogares particulares de, de la gente, ¿ahí la situación es parecida? ¿Hay más derroche? ¿Cómo es? Hay mucho derroche y si querés, hay algunos tips Muy simple para, a para ver, cada uno. A ver, sí, claro, me interesa. En una casa hay... Creo que hay una comparación que se puede hacer con el mate. Acá son fanáticos del mate. A ver, un francés nos va a, dar, nos va a hacer una comparación <risa> con el mate. Me interesa mucho. A ver, vamos. En una casa muy simple. Imagínate que tengas tu termo de mate. Sí. Tú lo que haces. Tienes una aislación de ese termo para que el agua se quede caliente nomás. Claro. Largo posible. En casa tienes que hacer lo mismo. La gente, cuando lo ves... Habitualmente en los hogares que acá no son de una muy buena calidad de construcción, hay muchas pérdidas a través de infiltración de aire. Claro. Es decir, abajo de tus puertas, abajo de, entre la parte fija y la parte móvil de tus ventanas, y solo si tú manejas para colmatar eso, con una goma, con un tapón o lo que quieras, puedes ahorrar hasta un ponerle 14% de tu consumo energético. Bien, perfecto. Pongamos gomas y tapones y burletes en todas las ventanas y todas las puertas para que no se escape el frío y podamos tener el aire acondicionado a una temperatura más normal, digamos. Y sí. Y Bien. Después, un segundo que es el mismo estilo, es la gente que siempre tiene cortinas en sus ventanas, pero nunca las usa. Bien. Imagina, tú cuando te vas de tu casa, siempre tienes que bajar tus cortinas. ¿Por qué? Durante el verano, si bajas la cortina... Puedes, puedes parar casi la infiltración solar al 70%. Es decir, que cuando vuelvas de tu casa, abrís de vuelta y tu, tu ambiente no es caliente, no es un horno como puede pasar hoy en día. Claro, si lo dejas abierto con el vidrio y todo, se calienta bueno, como vos decís, se convierte en un bueno. horno. Y es la cosa para invierno. el invierno es exactamente el mate. Bajas tu cortina para que agregues un factor aislante. Claro. Y gracias a eso, tú tienes como... Un, un gasto a través de tu, tu teléfono que es mucho menor. Bien. Mucho menor. Perfecto. Y después tenés algunos que son bien simples. A ver. Hoy, hoy en día tenemos a máximas más aparatos electrónicos, que sea un, iPod, un iPad, una tele o sí. una, todo eso. Cuando lo dejas en stand-by, te consume entre el 5% hasta el 10% de tu factura mensual. Aprender a usar los aparatos electrónicos en stand-by, no tenerlos prendidos permanentemente. Bien, otro consejo. Igualmente, cuando tú te vas de tu casa, en vez de dejarlo en stand-by, apagalo. Claro, lo pagas, claro, obviamente. Sí, te sí. Te reduces de un 5 o 10% su consumo. Y después, otro que es muy bueno, que la gente lo hace casi nunca, es tu calefacción y tu equipo de aire acondicionado cuando tú no estás en casa y si no quieres apagarlo por una razón que es propia. Lo que debes hacer es reducir, por ejemplo, tú que de facción si quieres 21 grados en tu casa cuando estás. Sí. Te vas a borrar, lo bajas a 16, 17 y vuelves. De repente en media hora vuelve a 21 grados. Claro. Y esta reducción que haces manualmente te puede generar un ahorro de un 4% hasta 5%. Bien, bien. Ahorro por, ahorro por todos lados. Muy interesante, Benjamín. Eh, sí. Te, te mando un saludo, muchas gracias por la charla. Vamos a ver si aplicamos todos estos consejos, estos tips que nos diste, si los oyentes lo hacen también. Y por ahí hablamos, hablamos en un tiempito y vemos, a ver, y te contamos los resultados, ¿te parece? Perfecto, hacemos así. Bueno, te mando un saludo grande. Hablamos con Benjamin Crevant, que es el fundador de Green Building for All, un francés que está trabajando acá en cuestiones de consultoría y de aplicación y de venta de productos que hacen más eficiente el consumo y las soluciones de, de energía tanto en empresas como en casas particulares. Bueno, los tips que nos tiró, que nos tiró ahí el, el, amigo, el amigo Benjamín. Así que interesante, ya sabés. Algunos parecen muy, muy, muy pavos, pero hay que hacerlos. ¿eh? Hay que poner el, el aire acondicionado bien, ponerle burletes a las ventanas. Yo, mira, eso lo voy a contar en un caso particular. Lo hice el invierno pasado con... Eh, la verdad, que los, los, las ventanas de mi casa eran un poco. Bueno, entraban como un poco de chiflete en algunos casos. Y la verdad, que hice un. Eh, no lo hice yo, porque la verdad que yo soy casi incapaz de poner un burlete. Pero contraté a alguien, que, a un eh, burletólogo, que vino, puso los burletes en todas las ventanas. Y la verdad, que eh, sinceramente la casa pasó a. a eh, no sé si es una, un, un uso eficiente de la energía, pero sí. Pasó a estar mucho más calentita que lo que estaba antes. Yo supongo que con, también con menos, menos consumo de gas en el caso de, de mi casa, que es como, como la, la calefacciono. Así que ahora, que se viene el invierno, todavía no se viene el invierno, pero unos meses antes del invierno, voy a hacer lo mismo, reforzar los burletes porque alguno está medio flojito, qué sé yo. Vamos a hacer de vuelta esa, esa, esa, esa teoría para, para, este, para este año. Lo mismo para. Sirve para, para el verano con los aires acondicionados. Y para invierno también porque hay mucho aire acondicionado, frío, calor. Bueno, eh, ¿qué más? Estoy viendo, eh, cambiando rotundamente el orden de la información. En algunos medios salieron a hablar... Esto pasa cada tanto. Vos sabés que hay... Cada tanto aparece estas, esta cosa de, de, de empresarios y de algunos economistas pidiendo por la devaluación y qué sé yo. Ya viene pasando los últimos días... Algunos medios lo están reflejando. Hoy leí dos notas sobre el mismo tema en el diario El Cronista, así que lo traslado para que empieces a anotar, a, a, a mirar un poco. Si te interesa el tema, están volviendo la presión sobre, sobre, sobre el dólar que está abajo. Y hay que subirlo. Hoy, por ejemplo, en el diario eh, El Cronista le hacen una entrevista a Norberto Taranto, que vos sabés, es el fundador del Grupo Taranto. Eh, el Grupo Taranto es una, es una autopartista muy grande, Tiene ocho plantas de producción, exporta más del 50% de su producción. Hace, los, eh, eh, hace autopartes, amortiguadores. Bueno, es un, es un jugador muy importante del, del, del mundo, del mundo de, las, de las autopartes. El señor Taranto dice que para ser competitivos el dólar debería estar hoy a 19 pesos. Mete un poquito de presión. Otro que habló después de la, de la, de la nota que le hizo a Taranto, también para reforzar un poco más por si hiciera falta, en, también en el día de El, el economista Guillermo Nielsen, que vos sabés pertenece al frente, al frente Renovador de Sergio Massa, no es un economista del, del, del gobierno, dijo que el dólar debería estar en torno a 20, eh, a 20 pesitos y dijo que el exceso de gasto está siendo financiado con préstamos del exterior y eso es muy negativo para el tipo de cambio. Esto que dijo es verdad. El exceso de gasto está fin siendo financiado por préstamos porque el gobierno está tomando préstamos en el exterior. Por eso mismo, una de las soluciones para, para, para Nielsen es subir el dólar. Bueno, varios sectores industriales, algunos economistas haciendo un poquito de presión para que se suba el dólar. Mientras tanto, los docentes en el, en el Palacio de Sarmiento, ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires... Dicen que el paro tuvo una, tuvo una adhesión de más del 80%, 12, chicos, 12 millones de chicos sin clases en, en este momento, eh, en el día de hoy y de mañana. Después, imagino, muy rápido seguirán las negociaciones para que esto se levante lo más rápido posible. Los antecedentes de años anteriores no son muy buenos, vos sabés que hemos tenido días y semanas enteras en el comienzo de clase sin que justamente arranquen las clases. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Estaba, estaba distraído porque estaba leyendo un, eh, un tweet de Cristina Kirchner mientras sus hijos salían de, de Comodoro Pi, como te conté hace un ratito, estuvieron declarando por la causa de los sauces. Dice Cristina, hablame de relato, dos puntos. Viajó en un colectivo sin recorrido, saludó a una plaza vacía y ahora inaugurará las clases que no comenzarán. Repito. Hablame de relato, viajó en un colectivo sin recorrido, saludó a una plaza vacía y ahora inaugurará las clases que no comenzarán. A que no sabe quién está lavando. A ver, te doy dos opciones. Nada. Mauricio Macri, Mauricio Macri, Mauricio Macri. Palito para... El, eh, el presidente de la nación, mientras, insisto, sus hijos salían de tribunales de declarar por escrito en una causa de corrupción por la que ella misma, no de corrupción, sí, bueno, uno de los, de los puntos es cohecho también, así que es, es corrupción, eh, así que, bueno, eh, la presidenta, mientras sus hijos salían de, de Comodoro Pi, hizo este, metió este tuit para palito al presidente Mauricio Macri. Bueno, uno de los datos que leí hoy a la mañana y que tiene que ver con otro, otro, <coughs> otra cuestión que involucra seriamente al gobierno. Eh, vos sabés que eh, la causa Odebrecht es, una, es, uno, es uno de los temas que, que tiene connotaciones más allá de la Argentina. Eh, el titular de Odebrecht en Brasil está detenido ya hace, hace un tiempito. Todo esto tiene que ver con La famosa, el famoso lavayato, que es esta causa de mega corrupción que se vio. Eh, eh, que, que se ve la evolución día a día que le, que le costó el gobierno a, a, eh, a la presidenta en Brasil. Que digamos que cada vez tiene, tienen más, más connotaciones. No solamente se cargó a Dilma, sino que amenaza a entornos de muchos presidentes y expresidentes de muchos países. Entre ellos, la Argentina. Vos sabés que el, el titular de, de la AFI, que es la ex-side eh, Arribas, está involucrado en una, en una cuestión que tiene que ver con, eh, con, este, con este tema. La empresa, que es un contratista, un muy importante contratista de obra, de obra pública en, en Argentina, encargado de hacer caminos y un montón de otras, de otras construcciones eh, encargadas por los gobiernos nacionales, y el, gobierno, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, está, está bastante complicada Odebrecht. Y lo que escribe Hugo Conadamón hoy en La Nación es que la empresa ya dio un paso para eh, ver cómo se organiza a nivel, a nivel local y que ya tuvo dos reuniones, por lo menos, con altos funcionarios argentinos en los, en los últimos días. Dice Alconadamón que Odebrecht está dispuesta a dar mucha información de supuestas coimas de 35 millones que se habrían pagado en el país, pero a cambio la empresa pide que se reduzcan las sanciones que se podían aplicar. O sea, abrió la puerta a la negociación se sentó con, con, eh, con eh, funcionarios importantes, según Acalco Nadamón, se ha, hablaron con la procuradora Alejandra Gils Carbó y también con los con fiscales que están a cargo de, de, de, de, de, de investigaciones administrativas y que tienen que ver eh, con eh, fueros eh, pena, de criminal económico y lavado de activos, con el tema de la Procelac, bueno, todos estos organismos que tienen injerencia en estos, en estos casos de, de, de corrupción eh, A gran, a gran escala. Bueno, la verdad es que lo que dice la nota de la Nación es que las primeras respuestas que cosechó Odebrecht fueron, no fueron las mejores, fueron negativas y les dijeron que no están dadas ni las condiciones legales ni políticas para satisfacer sus, eh, sus pretensiones. O sea, Odebrecht abrió y tuvieron un par de reuniones secretas con funcionarios del, del, eh, del, poder, del poder Judicial eh, y... En principio dijeron que están dispuestos a dar información, pero que necesitan negociar. La verdad es que las, las, las investigaciones se están, llevando, se están llevando a cabo. También la semana pasada hubo, eh, hubo, hubo parte de la defensa de Arribas y del gobierno presentaron, eh, presentaron eh, su propia documentación. La propia Odebrecht hizo una carta oficial que presentó en tribunales diciendo que Odebrecht Argentina no tiene ningún registro de ningún tipo, de ningún pago hecho a, a Rivas, que en ese momento era uno, de los, era uno de, los, de los supuestos negociadores por cuestiones que tenían que ver con la obra pública eh, vinculados con Mauricio Macri cuando era jefe de, de gobierno eh, de la Ciudad de Buenos Aires y que ahora, repito, Rivas, Gustavo Arribas es el titular de los espías argentinos. Está al frente de la AFI, de la EXIDE es la principal cabeza, el hombre de confianza que puso Mauricio Macri, este ex representante de futbolistas y que Macri lo conoce desde la época del fútbol y que son amigos hace muchos años, puso su hombre de confianza que ahora está señalado por muchos en, en, esta, en esta causa del, del, del lavallato. Así que por un lado, arriba se está, está siendo investigado por estas cuestiones, Odebrecht, que es la empresa mencionada en Brasil y en Argentina por estas cuestiones, intenta negociar por ahora con resultado no positivo con las, eh, con las autoridades para dar información a cambio de, bueno, de, de alguna reducción de sanciones o alguna reducción de penas y si llega a haber condenas. Bueno, están, están negociando. Todo esto lo publica hoy Hugo Alconadamón en el diario, en el diario La Nación. Bueno, ¿qué más podemos contar de las cosas que están pasando? Bueno, una global, el grupo PSA Peugeot Citroën, sabés que es una de las, de las automotrices más grandes del mundo, compró Opel, la marca Opel a General Motors pagó 2.200 millones de euros eh, y se, se, se convirtió en la automotriz número 2 en, en el sector, en todo el continente americano, así que Peugeot Citroën se quedó con, con Opel que estaba en manos de General Motors ya que estamos hablando de autos, te leo algunos Algunos datitos porque la venta de 0 kilómetros para febrero se mantuvo. Esto es una tendencia positiva que ya se había registrado en enero. Son datos de, de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de, Auto, de Automotores de la República Argentina, que dice que en el segundo mes del 2017 se patentaron 57.205 vehículos en todo el país con un incremento del 20% eh, eh, con, con las unidades patentadas un año atrás, o sea, en febrero. Del 2016 Según Acara, Volkswagen es la marca con mayor participación de mercado Después vienen Ford, Chevrolet y Renault Y si mirás las, los, eh, los modelos La pickup Toyota Hilux es la que se mantiene, se mantiene liderando en, en, cuestión de, en cuestión de ventas El segundo auto más vendido es el Volkswagen Gol Y también hay números positivos en las motos Lo que pasa con los autos tiene una... Una traducción en el mundo de las, de las dos ruedas. También según Acara hubo un aumento de casi 37% en las ventas de febrero de este año contra las ventas de febrero del año pasado. Así que bueno, algunas noticias de recuperación, al menos en ventas. También tiene que ver con cuestiones de estacionalidad y demás. Hay meses que se venden más, obviamente meses que se venden, que se venden menos. Diciembre se vende, enero nadie patenta los autos en enero, con lo cual se vende un poquito menos. Están las vacaciones y un montón de gastos que se hacen. En general, enero es un mes donde, donde no se compran tantos, tantos autos. Bueno, en febrero vemos. febrero contra febrero del año pasado. Recuperaciones importantes. 19% en autos y casi 37% en, en lo que tiene que ver con, con motos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Te parece? Antes, acordate. W, solo negocios web. Es, no, es Vamos a empezar de vuelta www.solonegociosweb.com.ar La página en internet Y arroba Solonegociosweb Nuestra cuenta en Twitter Se me trabó, me confundí Entre la página y Twitter Me pasa habitualmente Música y ya volvemos Es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Como te decía hace un ratito, hoy Macri va a tener una. va a haber una. una presentación en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y justamente tiene que ver con otra cuestión, Hablamos recién del caso del de lavallato y de Odebrecht y todas las implicaciones locales que puede tener. Está el tema del correo que ya hablamos hace algunas semanas y vos sabés también lo tiene a, mal, a maltraer a, a, al, al gobierno. Y hay otra cuestión complicada y que tiene que ver con los negocios de Macri y de la familia Macri que tiene que ver con Avianca y todo lo que tiene que ver con la, las adjudicaciones de rutas que se hizo Avianca que es una empresa que compró una empresa del Grupo Macri. Vos habrás visto por ahí que hay un montón de cuestionamientos al presidente por, esta, por este tema. Bueno, Macri hoy a las 5 de la tarde en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno va a presentar lo que él llama el Plan Aerocomercial Nacional que según presidencia apunta a lograr más competitividad y conectividad a través del crecimiento de aerolíneas, de la incorporación de nuevas líneas aéreas y del incremento de la infraestructura. Cuando el comunicado dice la incorporación de nuevas líneas aéreas es justamente lo que se va a anunciar. a Bianca sobre todo, una empresa que maneja, una empresa comprada por el grupo Macri, cuyos ejecutivos siguen siendo los mismos que, que cuando Macri, eh, la empresa de los Macri era, la manejaba, eh, va, se le van a adjudicar un montón de rutas aéreas para que haga, para que haga actividad aerocomercial en el país. Algunos dicen que con una, con, con una condición de low cost, Según las rutas, otros no. Bueno, todavía no se sabe muy bien la parte comercial de Avianca. Lo cierto es que le van a entregar un montón de líneas eh, de rutas aéreas para que trabaje y para, para que haga usufructo de ellas aquí en, en el país. Y ese es otro de los temas controversiales. Desde presidencia dicen que nada que ver, que es una empresa vendida, que no tienen nada que ver. Bueno, muchos ponen la lupa y dicen, ¿cómo puede ser que en pocos meses la empresa es vendida y al toque se le adjudican un montón de, de rutas aéreas? Bueno, Vamos a hablar seguramente largo y tendido en los, próximos, en los próximos días de estas y otras cuestiones que preocupan al gobierno. Ahora vamos a hablar de un tema más grato que tiene más que ver con lo que nos gusta siempre hablar de telefonitos y de gadgets y de, y de cosas vinculadas con el mundo de, de la telefonía móvil y de los fabricantes de, de smartphones. Como vos sabés, hace, hace algunos días se desarrolló en Barcelona el Congreso mundial de móviles, y ahí estuvo la persona que más sabe de móviles en la Argentina, que es el señor Ricardo Sametban, eh, así que estamos en comunicación con él. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va? O buenos días, no sé, ¿ya almorzaste, no almorzaste? No almorzé todavía. Bueno, buenos días, entonces estamos todos con, con, eh, con, con, con el estómago vacío. Mientras digo la persona que más sabe de celulares en la Argentina, Belén, nuestra operadora, hace, hace, eh, asiente con la cabeza, como diciendo, obviamente, recordamos Belén. que... Que el señor Ricardo Sametan tiene un programa acá en Radio LED, También se llama Control Z Los jueves a las 10 de la mañana No me equivoco, ¿no? No se equivoca bueno Ricky, ¿estuviste en Barcelona? Estuve Me contás porque yo miro todo lo que pasó para allá Hay algunas presentaciones, pero nada me voló la cabeza Veo que todos ponen la lupa en Que Blackberry presentó un telefonito Con, con teclado físico Oh, maravilla Veo que volvió Nokia con un equipo Que se vendía hacía 10 años Y no veo mucha más innovación y no veo mucha más novedad. ¿Es así? ¿Te dio esa sensación o no? ¿O estoy errado? No, yo creo que innovación hay. Lo que pasa es que hay un momento en el que uno tiene que asumir que es algo que, que la mayoría de nosotros no ha hecho, que el mercado de celulares ya está muy maduro y que la, lo que hay es una evolución antes que un salto así eh, que te llame la atención. Es lo mismo que pasa con los autos y lo mismo que pasa con las notebooks y demás. Ya no está, hasta que tan... no aparezca el celular que desaparezca en el aire o que se doble o algo así, vamos a seguir más o menos con lo mismo. Y más o menos con lo mismo, sí. Hay algunos agregados, yo creo que el, en este, el, este año hubo sobre todo algunas cosas que aparecieron como prototipos. A ver, contame. Que están buenas. Una es eh, el tema de una de, compañía que se llama Oppo o PPO, sí. que es uno de los... Este año se transformó en uno de los cinco mayores fabricantes de teléfonos del mundo, y lo que los tipos presentaron es una cámara que resuelve uno de los problemas históricos de los celulares, que es el zoom de las cámaras. Hoy la cámara es como el, el punto donde hacen, eh, eh, le prestan más atención todos los fabricantes de teléfonos, porque todo lo demás, más o menos, todos se parecen. Hoy cualquier teléfono de gama media o gama alta que te, que te compres Va a funcionar bien, el 99% de los casos va a ser con Android, si no es un iPhone, pero digo, sí. todos funcionan bien todos Y hacen más o menos más lo, mismo, lo mismo, claro Todos hacen más o menos lo mismo las Será, un, poquito, será un, están, poco rápido, un poco más rápido, tener un poco más de memoria, pero digo, más o menos es lo mismo Un poquito más de batería, ponele, pero claro. todos hacen lo mismo claro. Un lugar donde todavía se nota la diferencia y donde hay un, un punto para correrse un poquito es con la cámara eh, Y entonces, de ahí, una de las cosas más difíciles para resolver es poder meterle un zoom a una cámara. Claro. El, el, el último iPhone, por ejemplo, tiene dos cámaras, en el, el 7 Plus tiene dos cámaras, una normal y una con un poco de aumento, y entonces entre una y otra te simula un zoom óptico. Bueno, meter un zoom óptico en un, en un teléfono es un problema porque tenés que tener varios lentes que estén separados entre sí para que te hagan el aumento, para que te hagan la lupa. Y ese y eso es espacio, es un... claro, eso significa espacio claro. también espacio en un dispositivo que es cada vez más finito, claro. es complicadísimo. Hasta ahora lo que había eran algunos teléfonos que tenían un zoom de tres aumentos, un 3X como se le dice, sí. pero que tenían la camarita que sobresalía, y qué sé yo. Los de Oppo tuvieron otra idea, que es meter el, la cámara perpendicular al teléfono, o sea, yendo de, de lado a lado, digamos, Ajá. vos la, uno ¿Desde te, el canto del teléfono? Claro, exactamente. Bien. ¿Pero qué pasa? Vos no te vas a poner a agarrar el teléfono y ponerlo de canto para sacar una foto. Y quedas porque... medio goma. No, y además no ves que estás sacando. Claro, o sea. Entonces lo que, lo que hicieron es hacerlo como un periscopio. Ah, Entonces, mira qué interesante. La sale, cámara sale. adentro. A... No, la cámara adentro del teléfono está de costado, pero tiene un prisma que hace que la luz doble oh, qué en un ángulo de 90 grados. Y, y pero lo eso voy... es como un periscopio. Claro, perfecto. Vos lo ves de... Desde afuera lo ves como un teléfono normal. Cuando vas a sacar la foto, se comporta con un teléfono normal, más allá que tiene un aumento muy grande. Pero adentro, lo que hace la luz es, entra por el, el agujero que dejaron, digamos, y en vez de ir impactar directamente en el sensor, como haría en un, en un teléfono común, Va un espejito. pasa primero por un prima, dobla a la derecha, o a la izquierda, según este no esté ubicado, en 90 grados, y ahí le pega a, a los lentes para que haga el aumento y qué sé yo. Es una pavada en un punto, pero es muy ingenioso, está muy bien resuelto. Yo lo estuve probando, tiene un prototipo porque eh, lo presentaron ahí en la feria, funciona muy bien. Tiene algo que no tiene ningún teléfono hoy, que es eso de permitirte hacer un, un acercamiento de algo que le está sacando una foto y que ese acercamiento sea óptico. Hoy vos lo podés hacer como si fuera un zoom digital, pero eso... No te agrega más calidad en la imagen, sino que te agranda cada puntito de color que estabas sacando. Bien. Eso es una. A ver, ¿qué otra cosa? Otro, otra copada que está, y que el año pasado también estaba y que tanto la del año pasado como la de este todavía no está resuelta, pero que se supone que la que presentaron este año es la posta a la que va, Es hay otra empresa que se llama China, otra empresa china que se llama Meizu, que presentó, que todas estas son empresas que acá no se conocen o que uno en general no escucha, pero que Pero son capas a nivel a china, nivel a nivel china, sí. por lo menos son muy importantes. Sí, sí, o sea, venden millones y millones de teléfonos. Bueno, estos de Meisu presentaron un sistema que te carga la batería del teléfono en 20 minutos, entera. De 0 a 100 en 20 minutos. Wow. Rápido. Vos hoy tenés muy rápido. Vos hoy tenés Un montón de teléfonos, incluso algunos que se venden en la Argentina, que tienen un sistema de carga rápida que vos lo enchufás 15 minutos y te da un par de horas extra, te da como un, un changüí para si. Sí, que está si muy bueno. Hay, hay, hay sistemas que el, el G tiene uno, Motorola tiene G otro, tiene uno, Motorola tiene otro, Samsung tiene otro. ¿Qué claro. es eso? Usa unos cargadores especiales, vos lo enchufás con ese cargador y entonces lo carga más rápido. Y pero te das, te un... zafas porque lo pones 15 minutos y te da dos o tres horas, está bueno, pero no te carga nunca la batería entera. Claro, esto es 20 minutos de, de 0 a 100, de hecho la, toda la, la, la presentación duró 20 minutos y entonces en la presentación el ejecutivo dijo, bueno, yo les voy a presentar algo que van a ver ahora, este teléfono está descargado totalmente, lo enchufó y tenía obviamente la, la imagen que le iban indicando cuánto de, de carga tenía y a medida que iba haciendo la presentación y hablando de una cosa y otra que yo, Se iba cargando, cargando, terminó. Cuando terminó la presentación dijo, bueno, yo estuve hablando 20 minutos. Y en esos 20 minutos le cargué toda la batería al teléfono, que es una batería de 3000 mAh, que es una una capacidad que está bien y que es estándar en, en los teléfonos normales. No es que estaba cargando una batería chiquitita y entonces sí. había trampa. Bueno, la, la joda de todo esto, lo mismo que la de Oppo, es que logren pasar de ese prototipo, que está buenísimo, a poder hacer millones y millones y millones y millones de manera industrial y que funcionen. Porque, sobre todo en el tema de la batería, eh, como vos bien sabrás, todo el mundo está preocupado porque nadie quiere caer en lo que le pasó a Samsung con el, claro. con el Note 7. Que anda bárbaro. Uy, mira cómo, cómo te carga rapidísimo y mira cuánto tiene de capacidad y después te, se te prende fuego en la mano. Mira cómo se te prende fuego. De claro. hecho, cuando LG presentó el G6, el LG G6, que tiene otra innovación, que es una pantalla que casi no tiene bordes, tiene sí. puntitas, un borde arriba y un borde abajo, y que el Galaxy S8 va a tener lo mismo, que lo presentaron a, fin de, sí. a fin de mes. Cuando lo presentaron los del G, le dedicaron un rato largo a hablar de la batería, de cómo la batería de ellos no podía tener los problemas que había tenido la de Samsung, de cómo tenía todo un sistema para mantenerla fría para evitar que pasara, etc. O sea, están... Todos Hay preocupación. Y sí, porque puede significar um, un fracaso enorme. Bueno, vos, vos lo dijiste, Apple nunca va al, al Mobile Congress, tiene sus propios, sus propios eventos, sus propias presentaciones solito, no, siempre es así. No participa en general de eventos de ningún tipo mezclándose con otros, con otros fabricantes. Samsung este año no estuvo, es uno de los, de los datos importantes. Ahora va a ser un evento simultáneo en Nueva York y Londres el 29, ¿no? Donde va a presentar, como vos decías. el 29 de marzo. Como vos decías, el. El, el esperado también S8 Y es un poco la respuesta a, o de, de Samsung a toda la a, digo No estuvo en el mobile por esta misma razón Decidió separarse a hacer un evento Y bueno, es como la primera gran presentación Después de los problemas que tuvo El año pasado con El, el Note 7 y las baterías Las baterías que explotaban ¿Qué podemos esperar ya saliendo del mobile y yéndonos un poquito a Samsung Para terminar del S8 Que se viene ahora? que como el lcg 5 va a tener mucha pantalla, con lo cual tenés un teléfono con un tamaño estándar, digamos, pero una pantalla mucho más grande. Casi todo pantalla. Casi todo pantalla. Y una de las, y bueno, digamos lo de siempre, no más rápido, más capacidad, qué sé yo. Y una de las cosas que sí se, sí se espera que aparezca es Bixby, que es el asistente personal de, de Samsung. El, Así Siri, como... el Siri de Samsung. El Siri de Samsung, exactamente. Así como Apple tiene Siri, como Microsoft tiene Cortana y como Google tiene ahora Google Assistant, sí. la idea es que eh, con el S8 va a llegar Bixby, que está hecho por la misma gente que hizo la versión original de Siri. Ajá, mira vos. O sea, que hay gente que sabe. Digamos, Como mínimo hay gente que sabe. Perfecto. Ricky, un placer como Querido. siempre. Muchas gracias. Igualmente. Te mando un no. abrazo grande. Hablamos abrazo. con Ricardo Sametvan, conductor de Control Z. Acá en Radio LED los jueves a las 10 de la mañana, periodista de La Nación Online, un experto, la persona que más sabe de teléfonos móviles y de la industria móvil en la Argentina. Amigos, las 14 horas clavaditas, nos estamos yendo hasta el lunes que viene, recuerden, arroba solo negocios web, nuestra cuenta en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito el audio de este programa, los links de los temas que tratamos en este mediodía y mucho más. La mejor semana para todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes a las 13 acá en Control Z. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene. Más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar Con nuestra de Twitter. Arroba ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a radio Led y hacelo. www.radiolevonline.com Speed Unlimited Speed Unlimited Energy Drink 24 Hours Speed Unlimited Day and Night Nuevo Champagne Renaissance Espíritu de Noche Radio Led